Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Eh, Carmen, eh, queríamos charlar con vos porque el primero de marzo el gobernador Sergio Silioto anunció eh, que, bueno, remitía a la Cámara de Diputados y Diputadas la Ley de Acceso a la Información Pública. Eh, bueno, queremos que nos cuentes a ver de qué se trata esto. Eh, sí, efectivamente se anunció y, y se presentó el proyecto de ley en el que se venía trabajando, uh -huh. mediante el cual se, se establece un procedimiento, o sea, técnicamente... El derecho de acceso a la información pública existe, está consagrado incluso en tratados internacionales. Lo que se hace en este proyecto de ley es fijar un, un procedimiento, establecer los organismos de aplicación, los procedimientos recursivos ante un eventual rechazo, eh, cuáles son los procedimientos en las instancias administrativas que hay para, para reclamar, los plazos. Digamos que es una cuestión procedimental y que establece también principios. ...que deben tener en cuenta los organismos eh, cuando tengan que resolver una solicitud de acceso a la información pública. Mm. El proyecto fue elaborado en base a, a tanto a las normativas provinciales que existen en la materia, la ley nacional... Eh, la ley modelo interamericana 2.0 y también lo que es el, el índice de calidad normativa que elaboró el Banco Mundial en el año 2019. Eh, Carmen, ¿se apunta que no sea tan burocrático que una persona quiera este, información pública y se pueda acceder de forma rápida? Eh, ¿Apunta a eso o, o tiene otras características? Técnicamente lo que se establece es que existe un procedimiento para asegurar la efectiva respuesta. Mm. Establecer una autoridad de aplicación, esa autoridad de aplicación va a ser la responsable de ir controlando que cada organismo eh, aporte la información se va a establecer una red de referentes de acceso a la información pública, al menos eso es lo que está proyectado en lo que se presentó, uh -huh. eh, en cada organismo. Eso implica también eh, ir formando y capacitando a las distintas áreas en las disposiciones que tenga el día de mañana la ley. Uh -huh. eh, también regula no solo lo que es todo este procedimiento que te estoy diciendo, que es lo que se denomina transparencia pasiva, o sea, cuando el ciudadano o la ciudadana solicitan la información, sino también lo relativo a la transparencia activa, que técnicamente eh, para nosotros siempre va a ser lo más importante. La idea es que todo estuviera disponible y publicado para la ciudadanía sin tener que llegar a solicitarlo. Ah, claro, bien. Eh, ¿Y cómo estamos con relación a otras provincias? Eh, ¿Otras provincias están un poco más avanzadas? ¿Ya tienen su ley o, o no? Otras provincias tienen su ley, la ventaja que tenemos nosotros es que hemos, eh, digamos, concentrado en el proyecto todas aquellas ideas superadoras, de hecho, eh, este índice de calidad normativa que te comentaba que elaboró el Banco Mundial, establece ciertos indicadores en cuanto a cuáles son los ideales que tienen que prever eh, este tipo de normas, de hecho, también, eh, dentro de lo que es el Consejo Federal de la Función Pública, Se han elaborado distintos documentos de los que hemos participado como provincia en establecer los parámetros para la elaboración de este tipo de normas y a su vez también se venía trabajando ya en lo que es el Consejo Federal de Transparencia que es para digamos un poco para lo que viajamos eh, la semana anterior con el ministro Antonio Curciarelo, para poder presentar como provincia en ese entorno del Consejo, ante las autoridades del Consejo, el proyecto que había presentado el gobernador Sergio Siliote. Claro. Y, ¿Y el proyecto apunta a que se acceda a esta información de forma digital o hay que hacer el, el trámite de forma presencial cuando uno requiere información? ¿Cómo, ¿A qué apunta? La, los mecanismos de acceso, mm. si bien eso después es una cuestión más reglamentaria, sí. pero siempre uno tiene que garantizar cualquiera de las dos alternativas. Mm. No todo el mundo prefiere el medio digital. Claro. Entonces, la idea seguramente el día de mañana tendrá que implicar un procedimiento eh, donde se pueda realizar la solicitud online, pero también que la gente si lo desea pueda presentar la solicitud vía papel ninguna de las dos cuestiones pueden ser eh, rechazadas más allá de que después el procedimiento siga de acuerdo a lo que esté previsto en ese momento si ya estamos con el expediente electrónico será electrónicamente y si todavía no para ese tipo de trámite será en papel pero en cualquiera de las dos alternativas es algo que, que consagró el gobernador en el plan de modernización que se aprobó en el año 2020 que, se tiene que garantizar por el principio de igualdad tanto el derecho a relacionarse electrónicamente como a no relacionarse electrónicamente. Claro. Eh, Carmen, y más allá de que existe una ley, eh, en la actualidad, ¿cómo funciona? Digo, ¿hay algún mecanismo eh, eh, Justamente, vigente? hoy por hoy, eh, cualquier persona puede solicitar información no. que desee, lo va a realizar ante al organismo que, que plantea la, la competencia sí. para tener esa información y... El organismo lo, la entrega, no la entrega, eso depende, según también hay que ver, hay una serie de cuestiones que hacen a excepciones, a, sí. al tipo de información, datos personales, buenos secretos, son varias las, las excepciones, pero técnicamente lo que no hay regulado es un procedimiento, por sí. eso mismo un poco esa es la idea de la ley para plantear como una organización en estas cuestiones. Bien. Eh, Carmen, eh, te consulto porque, bueno, se ha creado el Ministerio de Modernización y Conectividad eh, y hay un ambicioso plan estratégico de modernización de toda la administración pública provincial eh, en el cual están trabajando desde que, bueno, sí. se creó esto. Eh, eh, ¿En qué etapa está? Eh, ¿han, ¿Han podido avanzar? Bueno, les agarró la pandemia justo, eh, pero ¿han sí. podido avanzar? Y nosotros lo habíamos planteado para comenzar, bueno, eh, pensemos que el Ministerio arranca en diciembre del 2019, uh -huh. ahí mismo empezamos a trabajar en el plan, pero bueno, inevitablemente nuestro Ministerio eh, estuvo afectado en muchos aspectos eh, a los servicios que tuvo que, que organizar para, bueno, todo lo que fue permisos y distintos sistemas, uh -huh. eso nos retrasó en cuanto a la, a la proyección del plan y por eso, bueno, se aprobó, lo aprobó el Gobernador en septiembre del 2020, pero sin perjuicio de eso ya íbamos avanzando en muchas cuestiones, de hecho algunas cuestiones salieron antes de que saliera el plan. Hemos avanzado bastante, estamos muy conformes sobre todo en lo que son aspectos de eh, la implementación del sistema de gestión documental electrónica, dentro de todo lo que es la administración pública, que nos va a llevar al, al día de mañana a tener todos los expedientes electrónicos. Eh, esta cuestión en paralelo de la capacitación del recurso humano eh, estos cambios de paradigma, eh, en general el, el mayor inconveniente o reparo que suelen tener es la, la resistencia ¿no? de la organización porque todo cambio genera un impacto que, que a veces no es bienvenido, entonces bueno todo lo que es ir capacitando y sensibilizando a los agentes también lo hacemos a través del programa de capacitación, el PROCAP, que depende también de, de la subsecretaría, todo lo que es en la estandarización y accesibilidad de los sitios web eh, para poder unificar el formato de los sitios oficiales de, de los distintos organismos, eh, todo lo que es la implantación de la firma digital en la administración pública y en lo que hace a la participación ciudadana, toda esta cuestión que también está relacionada con lo que es acceso a la información, solo que bueno, lo que es participación hace más a la co-creación de políticas públicas, hemos creado el, el laboratorio de innovación pública como un espacio dentro del cual, por ejemplo, hace dos semanas, se debatieron los contenidos de lo que es la, la Ley Yolanda, que es la capacitación que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Ambiente en contenidos ambientales para los agentes públicos. Claro, bien. O sea que están dentro de los plazos eh, que se habían planteado. Sí, sí, sí. sí. Bien. Dentro de lo que uno se proyecta en, en cuatro años, eh, teniendo en cuenta la, la dimensión de, de la Administración Pública Provincial Y también contemplando eh, lo que son los agentes provinciales que se desempeñan en el interior, en la medida de lo posible siempre intentamos que todo lo que es capacitación también queden abarcados, porque bueno, justamente eh, la utilización por ejemplo de lo que es el sistema de GDE, eh, bueno, abarca a todos más allá de que no estén en Santa Rosa. Entonces ese tipo de cuestiones vamos tratando de contemplar eh, la administración en, en todas sus dimensiones. Claro, bien. Bien, Carmen, queríamos tener un panorama, sobre todo bueno esto del principio eh, de, del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y cómo avanza el plan de modernización del Estado Provincial. Bueno. No sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre. Eh, no, no, en principio, bueno, eso es lo que, digamos, lo más importante dentro de los lineamientos que, que nos hemos fijado de, dentro de lo que es la modernización de la administración pública en, en marco del Ministerio. Bueno, que tengas buen día, Carmen, gracias. Bueno, muchas gracias, igualmente, hasta Bien. luego.